Hola mi amor, mi vida, mi juntas. ¿cómo está mi princesa? Quería decirte que me encantó anoche la llamada que me hiciste Obviamente no esperaba que me llamaras, me encantó escucharte Creo que fue bueno para mí poder escuchar tu voz, mi amor Y bueno, acá te estoy grabando esto, mi amor Tal vez creo que hoy venía tu viejo, así que creo que no vamos a hablar esta noche O hablaremos poco Pero te dejo este mensaje para que me escuches, mi vida, mi cielo, mi poca juntas, para que me sientas un poquito más cerca. El sábado te llamo, así podemos hablar un poquitito más, por lo menos 30 segundos, que es lo de siempre, mi amor, pero te extraño menos. Eh, bueno, el tema de los horarios ya lo sabés, vos me, me dirás cuándo estarás para poder hablar ahora que está tu viejo. Y ojalá los problemas se puedan resolver ahora que vino tu viejo y sabés que no quiero que llores espero que no sea algo peor y que puedan llegar a hablar mucho bueno, mañana te grabo otro mensaje más pero te dejo este mensaje diciéndote que te quiero muchísimo Luz, que me encanta la sorpresa que me diste anoche de verdad, no esperaba que me llamaras pero sos tan especial y única que realmente sabes lo que siento por vos mi amor, mi vida, mi cielo mi poca juntas, hermosa así que te quiero mucho, te extraño no puedo estar sin vos Y voy a seguir esperándote y vamos a seguir hablando como siempre lo hacemos. Te quiero mucho, un besote mi amor, mi vida.